Buen día Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿A ver qué novedades de la economía tenemos hoy? Bueno, yo le comentaba Karina ayer este una semana tranquila en principio en materia económica porque no ha habido grandes novedades este alarmantes ni para bien ni para mal. Más allá de la noticia, bueno, obviamente que fue la que creo que en el fondo todos esperábamos con respecto al tema eh, turístico, ¿verdad? Mm. Pero en realidad este cuando uno analiza Inclusive esa propia medida en el contexto macroeconómico, ahora vamos a ver que en realidad no es mucho más de lo que este se podía esperar, no solo con el respecto de salud, propiamente dicho, sino también con el tema de eh, la competitividad con respecto a esos países, Argentina y Brasil, que son los principales eh, generadores de clientes turísticos para esta zona. Pero vamos a ir a, este a repasar algunos de los eh, de, de las pocas noticias que a esta altura es el partido a veces por suerte eh, han surgido pocas en esta semana una de ellas es la ministra de economía eh, comentó eh, en los últimos días que allá había algunos signos algunos este signos de eh, recuperación de algunos sectores en realidad de los datos que tiene uno de los que surgió y da alguna expectativa positiva Es informe que ha dado la eh, Dirección General Impositiva de la recaudación del mes de septiembre, al cierre del mes de septiembre, que en realidad tiene sol y sombras. ¿eh? Si uno hace más hincapié en el sol, son un poquito mejores que si en las sombras. Pero lo que sí es cierto es que por primera vez la Dirección General Impositiva, desde el 30 de marzo, o sea, del informe de marzo, Eh, genera expectativas positivas en el sentido de que la recaudación aumentó en términos reales en el mes de septiembre. Repito, es la primera vez que los números son verdes desde el mes de abril. En concreto ha sido muy reducida la recuperación, 0,7% del mes de septiembre con respecto al del año pasado. Obviamente en lo que va del año el número sigue siendo en rojo, pero bueno, si por lo menos se detuvo la caída de la recaudación no es tan interesante y positivo cuando uno empieza a rascar en la interna, porque cuando analiza los números ve que en realidad hay dos grandes rubros que crecieron y significativamente, que son la recaudación del IMESI, Impuesto Específico Interno, que graba, entre otras cosas, al combustible, casi que la mitad del precio de lo que pagamos de la NAFTA es IMESI, también aumentó la recaudación del IMESI de productos importados, y también aumentó el ITP, el índice de las eh, transmisiones patrimoniales, perdón, el, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que es el que graba la compraventa de de bienes, como por ejemplo los inmuebles. A ver, son todas buenas noticias en el sentido de que es preferible que estén aumentando a que estén disminuyendo. Pero cuando uno mira el resto, ve que a lo largo del año, por ejemplo, el ITP sigue estando casi un 11% por debajo en el acumulado del año, se detuvo la sangría, pero sigue estando muy por debajo y va a cerrar negativamente este año. Y hay otros impuestos, como por ejemplo el IVA interno que mide el gasto de consumo de la mayoría de nosotros, eh, en, las, en las compras diarias, en la mayoría de los productos que estamos pagando impuesto al valor agregado, cayó nuevamente en septiembre con respecto a septiembre del año pasado. La buena noticia es que, bueno por lo menos algún rubro está mejorando, La mala noticia es que la inmensa mayoría no lo están haciendo. Pero bueno, comienzo tienen las cosas, y si este es el comienzo de una este, recuperación de la tributación que refleja una recuperación de la actividad o el inicio de una recuperación, por más leve que sea, siempre es preferible a que los números sigan a, estando en rojo. ese es un poco eh, la traducción del optimismo que manifestó el, el Ministerio de Economía en esta semana. Y con respecto a la noticia de el, el tema turístico de las restricciones a los turistas extranjeros, bueno, si hubiésemos dejado que los turistas entraran libremente, voy a poner una, un contrafáctico, ¿verdad? No sé, no hay que hacer esto, pero lo voy a hacer. Tenemos una, un problema que no es menor y que va más allá de la salud. Cuando uno mira la competitividad de nuestro país con respecto a Argentina y Brasil, nos encontramos con un problema que es mucho más profundo que el de la salud. Mañana temprano, más tarde, eh, lo vamos a superar. Ay, yo siempre digo que el tema de la pandemia este hay que convivir y no este generar situaciones eh, este, dramáticas, o llamarlo de alguna manera, extremas, eh, como este, por ejemplo lo que hizo Argentina, que terminó siendo disparatado, las pruebas nos remitimos, ¿verdad?, Eh, lo que lo que sí es, ¿verdad? Que en el fondo, eh del punto de vista económico y financiero, la situación con Argentina y Brasil es mucho más profunda que este simplemente el tema de cierre de fronteras, y viene por el lado de la productividad, eh, perdón, de la competitividad, o sea, si analizamos una canasta de consumo en Brasil, eh, hace un este unos 8 o 9 meses, este casi 10 meses, ¿verdad? desde el principio de año Y la comparamos con la canasta hoy vemos qué tan barato y qué tan caro está la canasta uruguaya con respecto a la brasilera. Bueno, la brasileña está un 25,6% más barata que con respecto este hace 10 meses. O sea, la misma canasta está un 20, casi un 26% más barata en pesos uruguayos que este hace casi 10 meses. Y eso implica que para los brasileños Uruguay se ha encarecido prácticamente un 25%, eso es mucho. Y si lo analizamos con Argentina, el problema es agudo directamente por varios motivos, porque Argentina tiene a su vez este problema cambiario del tipo de cambio blue, el paralelo, que eh, hace un año el blue en Argentina estaba 74 pesos argentinos con 15 el dólar en enero de este año, mientras que hoy en día está cerró a 175 pesos argentinos con 40 el dólar paralelo, Si uno mira una canasta argentina de enero de este año, la compara con la uruguaya y la vuelve a medir ahora, el mismo ejercicio que hicimos con Brasil, eh, la canasta argentina en pesos uruguayos se abarató más de un 50%, vale menos de la mitad de lo que valía en pesos uruguayos, lo cual quiere decir que para Argentina todo es prácticamente el doble de caro de lo que estaba a principio de año. ¿A qué voy con esto? Si no hubiese habido pandemia... En este momento, Jorge, estaríamos diciendo que la temporada iba a ser mala por un motivo muy sencillo. Uruguay se encareció enormemente con respecto a los vecinos y por consiguiente muy poco turismo eh, iba a ser recibido de estos países y al contrario, mucho del turismo uruguayo se estaría yendo a las playas de Brasil donde están 25% más baratas de lo que estaban el año pasado. Así que dentro de todas las noticias, depende de que Enfoque le demos, pueden ser más o menos malas, más o menos buenas, depende del optimismo y de la óptica que le hagamos este realizar cada uno, le, la óptica que le demos cada uno de lo que estemos analizando eh, eh, correspondientemente y en poco también este, considerando las perspectivas que le estemos dando. Eh, un poco ese es el redondeo de lo que queríamos hablar hoy, Jorge. Mauro, bueno, dijiste varias cosas, no pero a ver, mm. a puntualizar alguna de ellas. En lo que tiene que ver con lo que dices de Brasil, teniendo en cuenta que Uruguay está un 25% más caro, sí que hace mm. un año atrás, ¿cómo se explica la llegada de tantos y tantos y tantos ómnibus a la frontera europea? en Rivera, para comprar del lado uruguayo? Es una muy buena pregunta, porque ahí lo que tienes es que en el, del lado uruguayo, los brasileños lo que vienen es a los free shops en donde con, compran, consumen bienes, o que no encuentran en Brasil, primera posibilidad... O que en Brasil están mucho más caros, no por un tema cambiario, sino por la enorme carga impositiva que tienen estos bienes importados en Brasil. En realidad es una son excursiones a los free shops los que están haciendo los brasileños. Si mañana los free shops que alguien siempre alguien que se le ocurre estas cosas, le ponemos el régimen tributario uruguayo común y corriente, se terminan todas estas excursiones. En lo que se refiere a Argentina, el hecho de, de que la diferencia cambiaria sea tan notoria. El otro día yo hablaba con Ricardo y le decía que me parece que hay un riesgo acá y no es solamente que los argentinos no vengan, sino que los uruguayos crucen Argentina no solamente hacer algunas compras en el shopping ¿Sí? y volver, sino de repente que se puedan tentar a hacer su, su, sus vacaciones en Argentina por, por una semana, por 10 días, por 15 días, teniendo en cuenta... Lo, ...lo diferente de los costos... ...que le costaría esa misma cantidad de días... ...hacer turismo dentro del propio Uruguay. Es tal cual, efectivamente... ...en el peor de los casos, en el peor de las situaciones... ...se obtiene el doble de días en Argentina... ...que lo que cuesta en Uruguay este, eh, vacacionar. Por lo menos, ¿eh? de ahí para arriba. Las diferencias son abismales... si si no hubiese este problema sanitario en la Argentina tendríamos un problema gravísimo, eh, tanto en, la, en lo que tiene que ver con el turismo, como en las compras, por ejemplo, del litoral, que tienen eh, contacto este sobre con Argentina, con Entre Ríos, con, con Corrientes, donde habría compras masivas y prácticamente no habría ventas al lado uruguayo. Bien. De cara a la próxima semana, te puedo pedir que la semana que viene nos puedas hacer un, un análisis de qué, qué puede cambiar para el mundo en términos generales pero para Uruguay en particular lo que pueda pasar en Estados Unidos según quien sea el presidente ¿Puede ser? Bueno, cómo no ¿Te, te ¿Habrá, ¿habrá diferencias? Sea es uno o sea otro Es, es interesante la pregunta eh, porque hay quienes dicen que es más de lo mismo ¿Verdad? Yo uh -huh. creo que no Yo creo que va a haber diferencias y te diré más, yo ya te anticipo que va a haber un cambio de presidente también Sí Sí, pierde sí. Trump pierde Trump yo yo creo que este sí efectivamente el partido demócrata no solo va a ganar las elecciones sino que hay que tener mucho cuidado en un estado muy particular que es Texas sí. eh, porque puede estar generando una tendencia irreversible a futuro vamos a ver qué pasa ahí este pero sí podemos analizarlo este desde el punto de vista económico creo que sí que va a haber cambios bueno bien nos reencontramos la semana que viene bueno buena semana para todos Gracias Mauro chau chau Frecuencia abierta.